Hemos mantenido una reunión con、eh, don Gualberto Solano, el abogado de la familia y miembros de una empresa a quien、eh, la justicia autorizó para ser la empresa que cumpla las tareas de bajar al jabal. Y en, bueno, hemos conversado, hemos este, establecido posibilidades de aportar este, fondos para esa tarea, hemos entendido la celeridad con la que hay que trabajar. En este momento. Y bueno, estamos avanzando en un principio de, de acuerdo para lograr esa tarea que es esencial y que es prioritaria. En eso hemos estado trabajando esta mañana. ¿Al principio de acuerdo, entonces, en, en esta reunión? Sí, o sea, hay un aporte que el gobierno provincial、eh, va a realizar、eh, para una tarea que, bueno, es bastante compleja, muy específica y que, según entendimos,、eh, la justicia ha fijado específicamente que sea. Una empresa este, que la querella aportó, una empresa que proviene de la provincia de Salta. ¿El aporte、eh, que va a d a Lo que está confirmado es el aporte que la provincia va a realizar. r a p r o x i m a d a m e n t e será de un millón de p e la r m e r e s Hay muchas oportunidades este, que se están manejando para ver cómo se c o n p l e t a La legislatura podría hacer la no, no lo sé en este momento. Sé,、eh, sé que por la tarde van a mantener una reunión eh, eh, con la Comisión de Derechos Humanos. Seguramente estarán conversándolo a s í por la tarde. ¿El señor g o r n a d o r habían m e n c i o n a en algún momento que iban a t e s t e a r e n una empresa de Neuquén o Río Negro? Podría hacerlo con un poco menor. Sí.、Eh, de verdad, hemos estado testeando eso.、Eh, ocurre que.、Eh, También hay que tener en cuenta este, que la querella、eh, considera que se ha habido una preparación previa de la empresa de salta para esta tarea, que es una tarea muy puntual, muy específica este, y en la que hay puesta una expectativa especial. Por lo tanto, sí, hemos buscado, hemos visto y por eso este, estaríamos, este,、eh, digamos, esta, esta mañana conversando en torno a esa posibilidad. Pero también abriendo este, nuestro entendimiento a esta tarea que ya se ha iniciado con anterioridad de, de preparar específicamente la empresa. a e s t un millón y no la totalidad de aportes? Estamos viendo qué posibilidades hay de hacer un aporte inmediato, ahora, y después veremos.